Hay que empezar desde abajo para saber lo que duele, la miseria y el fracaso, la soledad y la gente. Hay que empezar desde abajo para saber que uno es fuerte. Cuando solo es tu trabajo, lo que te cambia la suerte. Hay gente que no heredó. Más que la carne y la vida hay gente que no comió más que tristeza molida y que anda buscando que vayan cicatrizando la herida Hay que empezar desde abajo, ir subiendo poco a poco con el dolor en los ojos y el cansancio por los brazos Hay que empezar desde abajo para aprender muchas cosas ir sintiendo paso a paso que no todo es vino y rosas Hay gente que no heredó más que la carena y la vida Gente que no comió más que tristeza molida y que anda buscando que vayan cicatrizando la serie Hay que empezar desde abajo para entender la miseria y saber que la amargura deja en el alma sus huellas. Hay que empezar desde abajo para que todos sepamos lo que es luchar por la vida y hacerse callos las manos. Hay gente que no heredó más que la carena y la vida